Pero es, es es bonito es eh, conocer cómo se <risa> es montan estas estar en operaciones. El de cabeza, ¿no? es muy, bo muy bonito, muy bonito. La gente... Estar juntos otros 120, formamos bueno, un equipo, no, perfecto, pero es bonito el engaño, y que somos especiales, y no no nos esperaría. Hombre, claro, claro. No, esto es, esta es la historia de, de un tipo que que bueno, que durante la Segunda Guerra Mundial se llamaba Boris Hagelin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 El sistema de la, del Palacio de Zarzuela no es seguro. Lo que no sabía en aquel momento es que no es que los y iraníes... Y información muy importante para Irán, porque no nos olvidemos de que el Palacio de Zarzuela mantiene muy buenas relaciones con algunos países de, de Arabia Saudí que no son amigos de Irán, precisamente. Efectivamente.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 Y no se señala, bueno, ahora se entiende lo de las misas encriptadas. <risa> <Sí>. <risa> el, el, el, hay una, un dato que ofrece y es que, el, por ejemplo, cuando Noriega estaba en. Eh, se, ¿Sabéis que Noriega, cuando se produjo la invasión de Panamá americana, de, de estadounidense, se escondió en la, anuncia, en la anunciatura del Vaticano en Panamá, ¿no?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 Eh, nos todos es y a todos. Y espiamos a claro. o intentamos espiar a sí, todos. Sí, sí, y nos intentan espiar todos, no todos lo consiguen. Sí, sí, lo que pasa es que quien tiene los medios y quien eh, teóricamente es aliado y por lo tanto choca más es Estados Unidos. Pues